Y tenemos un tremendo invitado, ya habíamos conversado con él hace algunas eh, algunas semanas, me refiero nada más y nada menos que al gran periodista, profesor, docente, sé que algunas también le dicen maestro y ex senador además también de nuestro país, don Alejandro Guillé, ¿cómo le va? ¿Qué tal? Tengo a usted muy buenos días. Hola Yanni, muy bien Yanni, muy bien, pues, saludos a todas las amigas y amigos de Radio Carnaval. Gusto de saludarle, don Alejandro. Haciendo clases hoy día, ¿no? No, mañana me toca, jueves. ¿Qué? Ahí tengo a los alumnos de periodismo de la USACH. Sí, claro. Salen buenos alumnos ahí con tremendo profesor. Bueno, eh, hoy supe que se había retirado de la cooperativa Sergio campo Sí. Él es eh, profesor, pero además es periodista graduado en la USACH. Ajá. Entonces le echamos de menos porque es premio nacional, gran voz de la cooperativa y que hoy en la mañana se anunció que ya se, somete, se iba a jubilación, sí, lo claro. cual me parece raro porque un hombre es tan joven, lleno de vitalidad todavía, pero de, de derecho tiene no a madrugada toda su vida, querrá descansar, digo yo. Sí, claro, cerca de 46, 47 años leí esta mañana eh, de, de carrera, le faltó poquito ahí para llegar a los 50 años de carrera al periodista Sergio Campos. Quizás irá a dedicar a otras cosas, escribir algún libro... Ya veremos qué es lo que era a, a ocurrir ahí. Eh, don Alejandro Guille está con nosotros a esta hora aquí en la radio Carnaval FM, contacto telefónico en esta mañana de miércoles eh, 9 de abril. Y lo decía yo, no solo periodista, docente, sino que también eh, un gran eh, político, fue senador, candidato, además candidato. Eh, Eh, presidencial y queremos ir eh, conociendo su opinión en relación a varios temas y uno de ellos es sin duda el que más saqueje el que más eh, preocupa, uno de los dolores más grandes que hoy día tiene la ciudadanía y que es la eh, seguridad que sigue marcando la agenda, que sigue estando presente eh, a nivel nacional y como no, también a nivel local, a nivel regional. Estiendo que usted, don Alejandro, estuvo hace algunos días reunido con vecinos ahí en el sector de Chorrillos, aquí en Viña del Mar, conociendo sus eh, inquietudes eh, precisamente en, en esa línea en materia de seguridad. ¿Cuál es su análisis al respecto. Bueno, efectivamente los vecinos ahí en Chorrillo se planteaban como primer tema la seguridad, no era el único, pero este era el primer tema por la falta de vigilancia. Se ha dilatado porque se van creciendo las comunas, los distintos sectores de las comunas y de repente se ralea mucho la vigilancia de carabineros que tiene poco equipo y Y también las guardias municipales, ¿no?, que ayudan y hacen una labor complementaria, pero no sustitutiva de carabineros, y que tampoco tienen vehículos. Se quejan, por ejemplo, que en el sector de Chorrillo hay un vehículo que se comparte con otros sectores y, por lo tanto, pasan tarde, mal y nunca. Y eso los vecinos lo resienten y quieren más presencia, y, y lo que es eh, obvio. Porque si hay control preventivo, ayuda mucho a prevenir. Y lo otro que las cámaras de seguridad, ellos les muestra que hay movimientos de vehículos a, a determinadas horas. Hay también preocupación porque el bus te deja en una parte, pero después tienes que caminar, subir un poco la, los cerros, qué sé yo, y ahí quedas vulnerable por espacios muy largos. Esas son las preocupaciones de la gente, pero la gente quiere soluciones de verdad, pues no soluciones para puro decir cosas que llaman la atención y están en los medios, pero que no tienen ningún realismo. Ahí se habla de entregarle armas a la población, pero es tan loco lo primero que van a llegar las armas es a, a los delincuentes además se están quejando de que los eh, menores de edad hay que bajarle la, la edad de responsabilidad penal de 14 a 12 y por otro lado hablan de armarlos porque las armas circulan ¿a quienes van a llegar? Uh -huh. no, no se puede estar proponiendo cosas tan irresponsables y que además no están probadas de que estas medidas tienen efecto lo que hay que hacer es Mira, hay que recuperar y rescatar a los menores que están cayendo en manos de la delincuencia. Primero, porque la familia los padres trabajan, los niños quedan solos. En las escuelas hay niños que tienen problemas de adaptación porque les cuesta seguir el ritmo de estudio y sienten que sus compañeros o se burlan de ellos o se sienten incómodos y se transforman en los ninis que ni estudian ni trabajan. Eh, y además que no tienen cómo sobrevivir cuando son mayores. Entonces van creándose condiciones sociales que producen estos problemas, entonces queremos resolver la seguridad, claro, al delincuente primero hay que pillarlos, porque no sacamos nada con no aumentar los años de cárcel, sino los pillan, y, y tenemos el problema que no los pillan, las policías ni, ni las investigaciones que se hacen. Y en segundo lugar, hay que prevenir también, hay que hacer política pública para evitar que los niños y los menores de edad queden en manos de gente que quiera abusar de ellos, porque después no se quieren aprovechar. Sí, claro una, en materia de prevención además en donde ha habido quizás una ausencia no por parte del estado para eh, para ir eh, eh, colaborando y contribuyendo además también en espacios ¿no? en donde los jóvenes en donde principalmente los niños hoy día puedan tener mejores oportunidades para no caer don alejando en el flagelo de la delincuencia y en el flagelo por supuesto de las de las drogas en materias preventivas no bueno, ya ni día en la mañana estaba leyendo noticias de canadá El 98% de los habitantes de Canadá, un país ultradesarrollado, van a colegios públicos. Y los colegios públicos atraen muy bien porque los jóvenes encuentran espacios de realización en el colegio. No es solo las aulas. Uh -huh. Por ejemplo, el deporte, la música, el arte, son maneras de retener a los jóvenes, de atraerlos al colegio y tenerlos protegidos en el colegio. Esa es una buena política pública. Y no solamente meter los presos, porque si tú metes a un muchacho de 12 años con otros chicos delincuentes de 14, 15, 16, además que le van a hacer de todo, seamos sinceros, el niño va a entrar en más contacto con grupos delictuales y más fácil lo van a capturar, porque además va a resentido. Cualquiera sabe que un menor de edad, a golpes o con castigos, no funciona. Entonces, ¿por qué proponen estar barbaridades cuando no tienen respaldo técnico? más oportunidades para los jóvenes no yo el otro día leí unas declaraciones de eh, por ejemplo no por, por, por poner en el tapete una idea del ex alcalde de cripue eh, mauricio Viñambres que dentro de algunas alternativas hablaba él de eh, quizás restringir eh, una especie de eh, toque de queda en menores no restringir la circulación de menores de 14 años durante eh, durante la noche hoy día el foco además está está puesto eh, principalmente en buscar alternativas para proteger a los jóvenes don alejandro Bueno, eso yo creo que ese es el camino, hay que protegerlos. Eso me parece mucho más razonable como posición para protegerlos, no es para castigarlos. Uh -huh. Ellos no tienen que percibirse un castigo. Pero los jóvenes funcionan bien cuando le hablas con afecto, cuando tienen un lugar donde se sienten parte de eh, algo. El deporte, por ejemplo, es una muy buena eh, experiencia. Uh -huh. eh, lo han dicho algunos jugadores de la selección chilena, a su manera, ¿no? Si yo no hubiese sido futbolista, que me acogió la católica, eh, que se dio, y me dio educación y me dio esta oportunidad, no lo habría sido un delincuente. Y todos quedaron admirados, porque el pitbull eh, había dicho esto, ¿te acuerdas tú? Sí, sí, sí. sí y, claro. y es verdad, pues, si, si un niño está protegido, tiene op oportunidades y, y de acuerdo a su realidad, porque no todos son intelectuales, uh -huh. pero pueden destacar en el deporte, en la música eso los atrae de buena manera. Yo creo que hay que tomarse el tiempo de pensar políticas que son de más largo plazo, porque aquí no hay camino corto, y no solo reprimir porque el castigo lleva simplemente a más rebeldía. 4 minutos faltan para las 12, estamos conversando con el ex senador, también periodista analista político Alejandro Guillén aquí en la radio Carnaval FM conociendo además su opinión política nos va contando sobre este recorrido además también por la región de eh, Valparaíso recién nos contaba que estuvo en Chorrillos conociendo las inquietudes de las vecinas y los vecinos ahí de ese sector y desde Chorrillos también se trasladó hasta Concon, lo vi bien acompañado ahí con el diputado Tomás eh, Lagomarsino apoyando el trabajo eh, de un comité de vivienda, hoy el acceso a la vivienda propia, sigue siendo además un gran desafío para la familia chilena, ¿no? Bueno, estoy colaborando efectivamente en el equipo del diputado Tomás López ¿no? También estuvimos con el profe Alberto Fernández, que no es cantante de Bolero, sí. ni, ni fue presidente de Argentina, es Contescarla y Hong Kong, por sí. los comités de vivienda efectivamente, ese es otro de los problemas de la región la falta de vivienda, sobre todo después de los incendios que no se ha hecho. Una... Y eso, bueno, este es otro elemento que contribuye a la desintegración de la familia, a que los niños que han suelto, que no tienen dónde vivir, que no tienen condiciones básicas, han estado en, en, en lugares, sobre todo eh, en los alrededores de Viña del Mar, no cierto hacia o sea, el interior, hacia Quirpue, donde la gente se queja que llegan desde el incendio, que no tienen dónde vivir, que no tienen acceso a agua potable, alcantarillado viven en una situación dramática, viven llegado eso Si se resuelven esos problemas, la delincuencia disminuye. El tema está que no resolvemos los problemas. Ese es el camino correcto, resolverle los problemas a gente, hacerle que la vida sea más gratificante, que tenga mejores condiciones. Y eso por cómo hoy día trabaja además también el, el Estado, Alejandro, ¿no? Bueno, yo creo que con la crisis que está viviendo el mundo hoy día, si no tenemos un Estado sólido que nos respalde, No a ir de espalda El mercado está hoy día destruido. Estados Unidos aplicó una nueva política de subida de aranceles. Todos uh -huh. están viendo las noticias todos sí, los claro. No sé por qué, no es tema de debate parlamentario ni de debate público entre los candidatos presidenciales. Ninguno lo, lo ha mencionado. Y te puedo asegurar, con el dólar que ya se disparó, a más de mil pesos el dólar, lo que va a haber es inflación. Inflación porque compramos todo lo que viene de afuera, que compren dólares. Empecemos por el transporte, la gasolina, todo se tiene que transportar. eso va, Van a subir los alimentos, van a subir todos los productos. Los servicios tecnológicos van a subir. Alimentos que compramos afuera van a subir. Eh, las pensiones, las acciones de las... Ya están diciendo las AFP que no entren en alarma, que no entren en pánico, porque están cayendo el valor de las acciones contra esta guerra comercial que inauguró el presidente de Estados Unidos, Donald Trump que en Chile tiene muchos políticos que lo admiran. Yo me pregunto si lo siguen admirando después de todo lo que nos están haciendo en el mundo. La inflación va a ser un problema ahora, ahora, porque está subiendo el dólar. Y la gente va a darse cuenta que la, va a subir la UEF. Entonces todas las deudas primero suben. Los productos van a, subir, a ser más caros, lo, lo, sobre todo lo que se importa. Pero aquellos productos que se fabrican en Chile pero que tienen insumos importados también van a subir. Y las pensiones van a bajar quién puede salir, van a salir los privados? No, va a salir el Estado. Aquí tiene un Estado fuerte para enfrentar lo que viene, porque esto también va a afectar a las empresas. Sí, claro. ¿Y cuál es cuál es el camino, cuál es la en la postura que debiera tomar ahí el gobierno de Alejandro? Bueno, una de las cosas que están haciendo que es interesante es abrir nuevos mercados. El viaje a la India, por ejemplo, lo han aplaudido de muerto a Cristiano, el presidente de los agricultores de Chile. El, el, el que fue ministro de Agricultura de Piñera llegó diciendo que el presidente Boris había estado brillante bueno, estuvo brillante porque hizo lo que tenía que hacer buscar nuevos mercados pero eso es para el exportador la pregunta es qué vamos a hacer para el mercado interno que hace la PyME ¿cómo nos aseguramos que la comida llegue a la mesa de las chilenas y chilenos más baratas uh -huh. y no tan cara? ejemplo, la pesca ¿Vamos a favorecer con la ley de pesca de fraccionamiento que está en discusión hoy día? ¿Vamos a favorecer a los pescadores artesanales que llevan el producto a la mesa de los chilenos o a las grandes empresas que exportan la línea de pescado al extranjero? Esa es una pregunta práctica. Segundo, ¿no será necesario asegurar lo que llaman algunos la seguridad alimentaria? ¿No será necesario estimular a los agricultores, a los productores de alimentos que tengan crédito más barato, que sean respaldados tecnológicamente para producir para el mercado chileno, para el consumo de la familia, una nueva política económica. Esto va a exigir terminar con este libre mercadismo absoluto y poner un Estado sólido que apoye al privado para generar respuestas ante las catástrofes que está generando la política arancelaria de los Estados Unidos. 12 horas, mediodía, conversamos con el ex senador, periodista, analista, político, Alejandro eh, Guillén, que va a continuar, me imagino, además en su cercanía, visitando, recorriendo la región de Valparaíso, ¿no? Así es, bueno, Tomás, el diputado Tomás Lago Marcino, invitó a participar de su equipo, hemos recurrido justo mucho, y estamos viendo cómo resolver todos estos problemas, por pues el apoyo del tema de la vivienda, los comités de vivienda se demoran, llevan 15, 20 años, Eh, trabajando, esperando el terreno, la casa, y, y no resulta. Eso ya está generando una frustración enorme en facilitar la construcción de vivienda y al mismo tiempo sanear las propiedades, porque la gente no sanea las títulos de dominio. Entonces, cuando viene un incendio, no hay cómo demostrar que ese terreno era de esa familia o de quien era dentro de una familia, pues, sobre todo cuando hay sucesiones. Entonces, claro, para eso hay que sanear. Eso está mucha reconstrucción o la reconstrucción, pero por otro lado hay que construir, no hay que esperar que se sanen los papeles, a que construir vivienda porque salen las viviendas, no tienen por qué esperar una otra, un, avancemos al mismo tiempo, esa es una propuesta que estamos haciendo, bueno, está todo el tema de la seguridad, como digo que claro, hay que meter preso al delincuente, si eso nadie está diciendo que no, pero hay que tener mejor policía para que los pille, uh -huh. y hay tribunales más probos Que castigan a los delincuentes y, y a todos porque acá el delincuente Cuello Correa tiene un trato distinto al del hombre común y corriente. Sí, claro. bueno, esas cosas existen, pero tampoco podemos empezar a meter presos a los niños a los 12 años, como proponen algunos, porque digan lo que digan. Todos estos centros de, de menores son cárceles. Yo he estado allí, las visité en la región de Antofagasta, toda Y es un lugar, es una cárcel, están aislado Y dentro de la cárcel están entregados su suerte porque no están protegidos, ni bueno. siquiera entre ellos, porque siempre hay unos más malillas que otros. Sí. Estamos usando a niñas, su suerte. No será mejor salir a rescatarlo, mejoremos la educación. Que los colegios tengan, efectivamente, los alumnos en las paro, cuando los padres están trabajando. Pero haciendo cosas entretenidas, que los atraiga estar en el colegio. Te fijas, yo creo que hay que ser más propositivo pues dar un país alegre, con más posibilidades. Así es, pues como la programación alegre, además también de la radio Carnaval FM, conociendo la opinión política en esta oportunidad del ex senador y periodista Alejandro Guillén. Encantado, Alejandro, muchas gracias por haberse tomado estos minutos, además de poder conversar con nosotros y nuestra gran audiencia en la región de, de Valparaíso. Será hasta dentro de unos días, tengo entendido. Un abrazo grande, don Alejandro, que esté muy bien. Un abrazo, Jani. Viva Jani. <risa> Gracias, muy buenos días. Gracias al ex senador Alejandro Guillén por conversar con nosotros, por contarnos además también su eh, visión política en temas tan importantes como es la eh, la seguridad, el acceso no digno a la vivienda y, eh, por supuesto, lo que está ocurriendo además en materia eh, política, económica, sobre esta denominada... Eh, guerra económica, ¿no? que está enfrentando el mundo con el alza de aranceles por parte de Estados Unidos. Un corte ya, estamos de regreso.